frente a lo que es la sede de eh, la Mutual, ¿no? El Centro sí. Mutual de Salud, eh, frente a AMBI, aquí en Calle Sati, al 300, están eh, los trabajadores llevando adelante una protesta a partir de, de, de lo que recién detallaba de Florencia, eh, la falta el pago de los salarios eh, que están dado hace cuatro meses según la primera información que nos llegó en la tarde de ayer, la intención de De el gremio de UTD que es llevar adelante medidas de fuerza eh, durante la jornada de hoy jueves y también el próximo lunes en caso de que no existan respuestas a los reclamos eh, la intención era suspender hoy la atención, hay un grupo de trabajadores que está sobre la vereda de el edificio de calle Sati al 300 y vamos a ver si podemos conversar con Ezequiel Rute que es el eh, titular de UTD para que nos dé algún detalle respecto de lo que esos reclamos que están llevando adelante en este momento los trabajadores, decir que hay un acompañamiento también de eh, eh, otros gremios que están aquí eh, acompañando el, el reclamo de los trabajadores, en este caso de la Mutal. Vamos a ver si nos publicamos para allá para eh, tener de fondo el edificio de la Mutal. Bueno, Ezequiel, un poco lo, lo veíamos contando, adelantando, un reclamo de trabajadores a partir de eh, sueldos adeudados. Contanos bueno, por qué motivos hoy está aquí esta concentración de trabajo. Bueno, la concentración se basa en que se le están adeudando alrededor de 6 sueldos completos a los trabajadores. Hay casos quizás de los de más antigüedad y que más tarde tienen los sueldos se le están adeudando alrededor de 395.000 y 200.000 pesos de salario. Y que bueno, esto no, no es un capricho que nace hoy, la medida de fuerza, sino que la venimos dialogando ya hace un año. Además, en el 17 de octubre se metió un año de la primera vez que se ponía en el trabajo. Entonces ellos, eh, creo que tienen un año para hacer un ofrecimiento acorde a la realidad y bueno, siempre nos fueron pateando 30 días, 30, 90, y la verdad es que no hemos podido llegar a un acuerdo. Así que bueno, hoy nos vemos obligados a concentrar y a la espera de, de que ellos hagan un ofrecimiento. Mañana se estaría levantando para ver si podemos dialogar en la Secretaría de Trabajo y de no llegar a un arreglo entre hoy y mañana, el lunes volveríamos a hacer una retención por 24 horas. Eh, ¿Los argumentos que presenta la, la empresa cuando se sientan a, a negociar? ¿Cuáles son? ¿Falta de recursos? ¿Cuál es el argumento por el cual no pueden bueno, pagarlos? Eh, sí, obviamente lo primero es la falta de recursos. Y lo segundo, que es algo que ya vemos habitual en muchas instituciones que culpan al libro de los atrasos salariales. Es algo que yo trato de, de hacerles entender de que no somos empleados ni dependientes del libro mm. A ver, somos una institución privada y que, bueno, yo tendrán que articular las negociaciones con el libro con ¿Quién fuese que le deben para cumplir por ley? Lo que deben hacer que es pagar del 1 al 10 los salarios y de pagar ya las deudas que tienen. Estamos hablando de qué cantidad de trabajadores y trabajadoras. 16. 16 y eh, ¿Hay alguna amenaza de despido o hubo amenaza de despido durante lo que ha sido la negociación? La amenaza no es de despido concreto, sino de que sino, si manifestábamos o hacíamos visibles este reclamo, podían llegar a quebrar, pero bueno, los trabajadores tampoco quieren venir a trabajar gratis ah, bajo eh. esta presión, así que ya está, la medida se va a tomar. La amenaza no es de despido, sino de quiebre o de concurso de acreedores. Sí, sí. ¿En este momento no se está brindando atención aquí en la de... Se está brindando atención. Nosotros lo que estamos haciendo es una retención de servicio. Como es un centro de salud, creíamos responsable no, no cerrar las puertas, o sea que la atención se está brindando. Sí está la comisión directiva de AMBI atendiendo en mesa de entrada. Los trabajadores estamos todos en la vereda de retención de servicio. ¿Mañana tienen mesa de negociación? En principio tendríamos mañana. Se podría llegar a adelantar si ellos hacen un ofrecimiento a hoy a la tarde la expectativa, o sea, depende de lo que ofrezca, en este caso, la patronal, y ellos es hacen un ofrecimiento que en asamblea nos podamos poner de acuerdo y inmediatamente se levanta la medida de fuerza. Eh, por eso ayer también traté de, de tener diálogo con ellos, lo que pasa, bueno, tienen un, un capricho que no, no logramos entender, que ellos piden que primero levantemos la medida de fuerza y después se hacen el ofrecimiento, o sea que lo venimos negociando ya hace más de un año, o sea, nada por eso nos vemos obligado hoy a estar acá en la puerta muchas gracias estado no, de nada Bueno, la palabra entonces de Ezequiel Urruti, el titular de eh, UTEDIC, dando detalles de los motivos por los cuales hoy se lleva adelante esta medida de fuerza aquí, una retención de servicios con, eh, si quiere, una afectación mínima en lo que tiene que ver con la atención, pero sí, este obviamente, el reclamo latente por el pago de los sueldos para los trabajadores de esta mutual, Calle Sati al 300, el Centro Mutual, así sí. conocido, AMBI, eh, que están llevando sí. adelante esta medida de fuerza.